Comenzamos nuevo mes, comenzamos el mes de junio y lo hacemos con entrevista, entrevista a la formación Los Chamucos Que hace pocos días, hace pocas fechas, publicaban lo que es su segunda larga duración Hoy estarán por aquí, por Berriozán y Ratia, por el programa de Uscal Música, varios de los componentes para hablarnos de lo que es este segundo trabajo discográfico, lo dicho, de reciente publicación. Hablaremos también un poquito de la trayectoria musical de la banda, cómo les ha ido el anterior trabajo y, por supuesto, de los conciertos que han realizado y van a realizar. Todo ello a eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, con la formación Los Chamucos de Aibar. Aparte de ello, escucharemos eh, buena música, por supuesto, la música que se realiza en Euskal Herria, como son el álbum en directo de Gobernador Sugayán. También tendremos a la formación de Stégy Alizarra, Kelly Kapowski o a Los Berrios Artarras, Boca Nada, con su cuarto trabajo discográfico, Libres. Y nos iremos al recuerdo, nos iremos al año 2013, Para hablar de un grupo, Espíritu de Contradicción Y para hablar del álbum y escuchar dos de los temas de ese álbum 33 latigazos por minuto Todo esto durante esta próxima hora y media Todo esto durante estos próximos 90 minutos En la sintonía del 100.8 En la sintonía de berriozar y Ratia En una nueva edición de Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria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 Y vamos a comenzar el programa de hoy De Uscal Música y lo vamos a hacer Con un álbum en directo, lo vamos a hacer Con la formación Governors Que cierra un ciclo con la presentación De este nuevo trabajo discográfico Su una banda Que fue puesta en marcha durante 2006 En Arrasate, Guipúzcoa Y la excusa era no perder su enlace Con la química de los ritmos crudos Antecesores como por ejemplo Econ, Brutal Melody o la formación Feyor, Governors grabó Su quinto disco, Su de V de ICD en la Sala Santara 27 de Bilbo el 24 de enero del 2015 entre los músicos invitados están Aitor Antruejo, guitarra en los temas Galutaco, Lazzanac Sulac y Uneac, Naroa Gaincha voz en el tema Yenaren y Riva Rea, Suriñe Hidalgo que canta en el tema Cristal Colpatua, que esas son en las colaboraciones que tuvo Governors en este álbum en directo. Governors edita este quinto álbum que se ha grabado en directo con el título Sugarayan Governors eh, puso en manos de sus seguidores por medio de una votación en las redes sociales la posibilidad de elegir 10 diez... votos. De los 20 temas que contiene el DVD Las canciones ganan en poderío bajo la supervisión Y visto bueno de todo el mundo De gente que gira alrededor de esta banda Nos quedamos pues con este nuevo larga duración El álbum en directo Sugarayán de Gobernos Con este álbum, lo dicho, cerraba un ciclo esta banda El álbum en directo Sugarayán de El Textremo Los temas y Puin et Aironiac y La Rue a Saletan se le buin kea hias tan si unetan, le duda nekea si aboga bisitando emborá es la sapten den Nomadeles, no madales zrumbio ses See your life without a... Bilbo! Zer den baina esteak hor ez dutzen zeen hadi coverlitz Zuri gata zanean gata lagiren a torro zanean He ran Dos de los temas incluidos en este álbum en directo de Gobernors Sugar Allian, ya hay que comentarte que con este disco, como te comentaba anteriormente cerraban un ciclo, pero en octubre del 2017, o sea dentro de unos meses, saldrá a la venta lo que es el nuevo trabajo discográfico de Gobernors, que ya lo están planeando, ya lo están grabando poco a poco, y de Gobernors nos vamos con la banda Emon, que ha sido desde un principio una coctelera musical pero a la banda se le dio el nombre y práctica en 2007 en la localidad guipuzcuana de, de Vergara. Suele ser habitual que en grupos de muchos componentes haya trasiego de músicos, pero los que siguen a la brecha tienen que defender la estrategia y filosofía interna como hace esta banda Emon. Emon ha grabado el disco Suá en octubre del 2014 en los estudios Ame de Motriku, hay que comentar que las letras eh, pues eh, tienen muchas colaboraciones. El tema Etchetik eta Altxotik de Amez Artzaizuz, los temas Mincha, Karriketan, Ninaiz zure kantua, Erdibidean de Josu Ganuza ar m, m -A -A, Nomadak y el tema Missy sale de Guruche Ostolazza. Muchos músicos se han acercado al estudio también para aportar su porción de música, como pueden ser Miquel Maniega, Andoni García o Miquel Lázcano. Emon presenta su tercer disco, Shua... Esta banda tiene cada vez más recursos musicales a su alcance. Sobre la anterior trabajo se dijo que mon se ilusionaba con hacer bailar a la gente con el disco y en este nuevo trabajo discográfico es más caliente todavía las canciones para poder bailar y para poder disfrutar. Nos introducimos pues en este álbum, tercer trabajo discográfico para Emon y del álbum Sua te extraemos los temas Mincha y Nomadak. sume, funcionera Zuria subia vitamina, e kanidea, mica tan buena y oxidea, e carbilarrito de cinta mía, las guitarras y a la voz, Ekaicha a la batería y a la percusión, matina al bajo, Arich a la triquetrisa, Michael a la percusión, Isusko al trombón, Aitor a la trompeta y Robert al piano componen, Emon, ahí estaban sonando dos de los temas, Mincha y Nomadak, extraídos de su tercer larga duración, Sua. Y demon de nos vamos hasta Steya lizarra ya que sin cumplirse dos años de lanzamiento de su primer disco, no se ve el final, Kelly Kapowski volvió a la carga de la mano del sello Seiyogor con este nuevo álbum Hacia Adelante. Su nuevo trabajo de estudio. El disco consta de siete temas y una breve introducción. La, gra la grabación se llevó a cabo entre diciembre del 2015 y marzo del 2016. La batería se grabó en Estudios Iman en Oteiza y el resto de la grabación y mezcla se realizó en Astor, Estella por Aitor Sarria. Kelly es un grupo formado a principios del 2012 por Aitor Sarria, Daniel Gutiérrez, Iñaki Martínez, Ramón Ugarte e Íñigo García de Galdeano. Tras la salida de su primer disco, no se ve el final, se embarcan en la presentación del mismo que les lleva a telonear a los británicos Enter Shikari en Madrid, Barcelona y Bilbo. Nos introducimos pues en este segundo trabajo discográfico en el álbum Hacia Adelante y de él te extraemos los temas Tiene que cambiar y otra vez... porque mi te yo deja de lado a todo lo que ataca nuestra libertad cortándonos a Formarse es un error solo quiero despertar pues que a ti de lado todos los problemas que nos afectan que desesperar que buscas tú siente Estamos hablando desde este lizarra Kelly capowski con este nuevo trabajo discográfico hacia adelante editado bajo el sello gore discos y de Kelly capowski de este lizarra nos venimos hasta yluña nos con Tracción, una banda que se formó en 2009 tras sucesivos cambios en su formación actualmente está integrada por los hermanos zarzosa Alfonso y David a la guitarra y al bajo respectivamente procedente ambos de la banda Mister feeling fundadores del grupo y verdadera columna vertebral del mismo. También están eh, el ex guitarrista de Bonnie Alfonso y el ex bajista de sudagar David Daniel Lizarraga Dino a la batería y Toll a la voz, última incorporación procedente de la banda Sujeto K en 2012 sacaron a la luz su disco debut Virgen de las Tinieblas publicando dos años más tarde en 2014 Rotos y Quemados tras permanecer en standby durante dos años en abril del 2017 han publicado su tercer disco, un trabajo producido, grabado y masterizado por Iñaki Llanera y Leiria Aranguren en Estudios Averín y editado por el sello navarro el dromedario Records nos quedamos pues con este nuevo Trabajo discográfico, abril del 2017 Tercer álbum para atracción Del álbum Renacer, te extraemos los temas Redención y Adicción Desde Iruña, Atracción sonando en la sintonía de 100.8 en Berriozar y Ratia Neuskal Música con estos dos temas Redención y Adicción de su álbum Renacer y de Iruña Nos venimos un poquito más cerca, nos venimos hasta aquí hasta Berriozar con Bocanada una banda que surge en 2006 cuando cinco músicos deciden formar una banda de rock and roll Más de 10 años después el grupo reconvertido en cuarteto está integrado por Martín a la voz, Juanito a las guitarras, Rupi al bajo y Pepo a la batería. Tras dos años de rodar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 Lleva a protagonizar senders Tours E incluso a formar parte del festival Viña Rock en Marzo es testigo de la publicación De su cuarto trabajo de estudio Libres Grabado y mezclado por Colibri Díaz En los estudios R5 De Oricain Nos quedamos pues con este cuarto trabajo De los Berrios Artarras Bocanada Y del álbum Libres Te extraemos los temas cuando no pueda cantar Y de raíz Música Preciero copiar de cordero Y dentro del pellejo Negro temporal No seas cabrón Destino que no hay tiempo pa llorar Tengo un ratón Debajo de un botón de lágrima Empecinao En custodia cada uno odas o sé qué regar anclar el glow en cada nube si no aire sin terremotos ni tembloras que amenace nuestro castillo de nightpers ni un dios que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 ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este cuarto larga duración para esta banda de Berriozar para Boca Nada, cuando no pueda cantar y de raíz extraído del álbum libre Y ahora nos vamos hasta el 2013 han pasado cuatro años desde que Espíritu de Contradicción lanzara su segundo larga duración 33 latigazos por minuto, una banda compuesta por Sterbidondo a la voz y coros, Mikele West a la guitarra rítmica y solista Aitor Ortigosa Epas a la guitarra rítmica solista y clásica y Guillermo Gilguilla al abajo y Pedro Fernández a la batería un álbum que constaba de 11 temas entre ellos despertar y aprender a volar. Recordando a esta formación, recordando a la banda de Iluña, Espíritu de contradicción con este álbum del 2013, 33 latigazos por minuto, los temas Despertar y Aprender a Volar. Y ahora volvemos a la actualidad, ya que nos quedamos con Los Chamucos, recién salido del horno, este segundo trabajo discográfico, este sábado, 3 de junio, estarán en el auditorio de Aibar. Para hablarnos del segundo trabajo discográfico, de la trayectoria musical de la banda, de su anterior trabajo, del concierto del sábado en Aibar y de muchas cosas más... Tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por Euskal Música, a ah, varios de los componentes de la banda. Los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el segundo trabajo discográfico Para la formación Chamucos, un disco que lleva por título Chamucos Y que el pasado 13 de mayo lo estuvieron presentando LSACA Para hablar de la trayectoria de la banda, de este nuevo trabajo, de los conciertos y de muchas cosas más Tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa de Euskal Música A Fer y Xavi, a Racha a los dos A Racha León, Álvaro eh, Vamos a comenzar hablando un poquito de los pasados de Los Chamucos eh, Cuéntanos un poquito cómo surge Los Chamucos Sí, pues bueno, eh, Chamucos es una formación mariachi que surgió gracias a Miquel Iriarte, eh, es el trompeta primero del grupo, empezó a hacer unas sustituciones en los unos en unos grupos mariachis surgió la idea eh, tuvo la idea y, y fue llamándonos eh, uno a uno a cada uno de los componentes que somos ahora que somos eh, Miquel Iriarte en trompeta, Xavi Arriola que es quien me acompaña segunda trompeta eh, Beñad Michelena al acordeón Egoiz Teyetxe al bajo John Coldar Burua la guitarra Carlos Emper, es nuestro técnico de sonido Y yo mismo la voz, Fernando Tano eh, Los chamucos, nombre que disteis a la banda ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? Al principio, eh, como todos los comienzos Pues bueno, el, el, lo que es Definir estas cosas cuesta un poquillo Pero bueno, hicimos entre todos una batería de ideas Y, y bueno Vimos que chamucos eh, Su significado es más o menos diablos O gamberros, algo así Y como que nos definió bastante bien Y, y al final decidimos que fuera esas En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo os ha influido? ¿Alguna persona? Sí, pues a ver, el, sobre todo el, lo que vemos es que intentamos eh, meter, tanto en nuestros directos como en los discos, meter canciones de toda la vida, canciones de siempre, mexicanas de siempre que podemos escuchar en cualquier comida, en cualquier cena, en cualquier reunión familiar, Eh, pero también mezclando un poquito con temas nuevos que, que puedan llamar un poquito la atención y canciones en euskera también por la zona en la que nos movemos sobre todo que, que creíamos necesario y nos apetecía mucho hacer eh, Lleváis varios años en activo con Los Chamucos en los cuales tenéis ya dos trabajos vamos a si ir, os parece un poquito hablar del primer disco, ya estuvisteis por aquí para presentarlo pero ¿qué tal la aceptación ante el público? ¿cómo fue la gira de conciertos? Sí, bueno, al final estuvimos tocando en, en muchos pueblos eh por toda Navarra y, y también hemos empezado a entrar en Guipúzcoa y tal. Y sí, muy bien, al final eh, la gente allá donde vamos nos compran muchos CDs. Eh, también contamos con la ventaja de que a veces eh, la gente conoce las canciones que hemos grabado porque algunas son muy populares o muy conocidas. Y, y sí, bueno, contamos con esa ventaja y al final pues allá donde vamos siempre pues hay gente que, que a, a la vez que nos sigue los conciertos también pues nos compra el CD y Y sí, la verdad es que muy buena aceptación. Eh, ahora regresáis con este segundo disco, Chamucos. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando las canciones de este nuevo disco? Pues eh, lo que hemos hecho en este segundo CD es eh, mezclar un poquito las canciones que ya hacíamos en directos y que veíamos que funcionaban y que podrían resultar en, en un CD con varios temas que nadie nos había escuchado todavía en, en los directos. Eh, me parece que son cinco o seis me parece sí, algo así, sí. y hemos estado pues desde octubre, noviembre que terminamos lo, eh, lo más importante de la, de la gira del año pasado, estuvimos hasta enero, febrero que empezamos en Estudios K con Alberto a grabar y, y bueno, la verdad que hemos intentado aparte de, de ser temas conocidos o no conocidos, lo que sea, darles un poco un poco el punto de chamucos no también. Y bueno, pues ahí hemos estado 3-4 meses dándole fuerte Y el resultado, la verdad, que, que muy bonito uh -huh. eh, ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo habéis estado en el estudio para, bueno, prepararlo? Pues bueno, empezamos eh, Hicimos de forma independiente, músico por músico Y la verdad que no nos ha costado mucho Pero porque lo llevamos muy, muy preparado Y aparte, lo que te digo Alberto de Estudios K es un máquina en todo esto Y, <risa> y, y da gusto, da gusto grabar con él eh, Estuvimos al final, no sé, sabéis, 7-8 días Sí, en total sí. Siete, ocho días y, y luego pues bueno, con mezclas y todo esto y algún arreglo que, que hicimos, pero guay, muy bien. Uh -huh. eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación de CD? Sí, pues eh, en la voz estaba, eh, ha estado eh, otra vez otra vez más eh, formado, formando parte eh, Stichup pinacho en un tema que tenemos. Y luego eh, al bajo eh, hemos tenido dos colaboraciones que son Igor Techea y Joseba San Sebastián. Y luego eh, también hemos tenido la colaboración de, de un arpa, eh, raquel, raquel, Ortega. raquel raquel Ortega, eso es. Sí. Y nada, pues un poco para hacer partícipes también a los demás que al fin y al cabo también forman parte del grupo. Y, y, y bueno, pues... Lo bonito igual de este disco también es que está ha sido muy personal. Ha sido muy personal y dentro de las canciones que, que están en el disco, una de las canciones que es la 15 que lleva por título Chamucos también, Está compuesta por Beñad Michelena, que es nuestro acordeonista, y bueno, la letra la escribí yo, y, y bueno, pues hemos metido algo más personal. Y luego lo que decías de fotos, maquetación y todo eso, por ejemplo, nos hemos encargado también nosotros de hacerlo, así como el año pasado recurrimos a gente externa al grupo, y la verdad que estamos, pues lo que te digo, muy contentos ¿no? con, con todo eso, más rollo personal. Mm -hmm. eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Pues bueno, como siempre decimos, eh, las mexicanas eh, traen un poco, casi siempre, el mismo mensaje. no eh, Suelen ser mensajes de desamor, hay canciones además con letras bastante duras o si no, eh, letra de parranda y de fiesta y, y alcohol por todos lados seguramente pero por ejemplo, lo que te digo la de chamucos la letra de Chamucos es presentación del grupo entonces eh, pues, pues está guay también, ¿no? que, que hablemos un poquito de, de quiénes somos y cómo somos y lo que nos gusta expresar sobre todo yo siempre digo que lo que intentamos hacer es una fiesta no en cada uno de los conciertos, que la gente se lo pase bien que sea un momento en el que oye, si hay pena se olviden y en las que joder, pues la gente esté esté a gusto y contenta Intento, ¿no? eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para plasmarlos eh, en la música? En que hay temas también que uh -huh. son de otras personas, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí, no, la mayoría la, ¿La, mayoría, mayoría. la mayoría son eh, temas que hemos versionado o que hemos o que hemos cogido de otra gente pero por ejemplo eh, Bimal Cundí, que es la, el tema 14 eh, es una versión de una canción muy nueva mexicana que realmente no la conocía nadie y nosotros la queríamos cantar en euskera, eh, Iván Garro, que se nos ha olvidado mencionar, sí, eh, nos sí, hizo va. una letra de, para esta canción y, por ejemplo, pues pues bueno, con el mensaje que nosotros le quisimos transmitir un poco, pues eh, pues hizo esta letra. Eh, la de Chamuco es, como te digo, presentación del grupo y luego, pues hay, pues hay canciones que eh, Egoite y Echea, también el bajista, en el tema 2 Mayalen hizo una pequeña intervención en la letra. Bueno, pues intentamos darle un poco nuestro punto. Eh, el título del disco anterior fue nos vemos en el camino este es eh, chamucos porque este nombre para presentar las nuevas canciones Hombre, al fin y al cabo eh, queremos lo que queremos con esto es eh, crear lo que es la familia de chamucos no entonces luego aparte como ha hecho fernando eh, el último tema del disco que es compuesto está compuesto por por beñaz michelenna eh, es como una presentación del grupo Pero con esto no solo queremos limitar esto a, a nosotros, eh, también queremos pues que la gente forme parte también de lo que es Chamucos, y, y un poco va, va por ahí, ¿no? Eh, tenemos También da un poco el, esto el, el juego de que el, el título del disco también es el título de una canción nuestra, también que es elaboración propia. Uh -huh. Y eso Y también el rollo que te decía antes, Álvaro, de que, de que es un disco más personal, igual incluso lo hemos reflejado también en el, en el, en el título, ¿no? Uh -huh. sí. El primer disco siempre es especial porque es el primero y demás, pero de eso queríamos darle más a este... Uh -huh. eh, aparte de las canciones para este disco, también he visto por YouTube que habéis realizado una versión de la canción Color Esperanza, <risa> en beneficio de la Asociación de Niños y Niñas. Sí. Eh, ¿Cómo surge la canción y cómo surge hacer el vídeo? Sí. Mira, pues fue un tema súper bonito además, nos llamaron de, de Gustioc, de una asociación de Vera, eh, de familias que se han juntado con niños con necesidades especiales y en uno de los conciertos, en la guerra me acuerdo además, sí. el año pasado, Eso vinieron y, y nos comentaron, oye mira, estamos pensando en hacer eh, algo solidario en favor de nuestros hijos y para dar a conocer la asociación y habíamos pensado a ver si queríais vosotros participar, bueno, no lo dudamos ni dos segundos y uh -huh. por supuesto que sí, pusimos fecha en enero, Y, y claro, ellos estaban un poco, bueno, pues hacemos un concierto solidario y ya está. Y yo que, que los meto en cada embarcada de la leche. <risa> Al final les dije, joder, a ver, sí, vamos a hacer un concierto, pero hay que hacer algo especial, hay que hacerle difusión, hay que, hay que darle bombo a todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues se me ocurrió esta canción, yo cuando estaba cantando en, en mis épocas de, de orquesta de Verbenag, era una canción que me gustaba mucho y que, y que tenía un sentido muy, muy bonito... Y, y bueno, pues un chico, Joseba Jauregui, de Aibar, también de mi pueblo, eh, pues bueno, le, le metí también en el rollo, le dije, tenemos que hacer un vídeo y a ver cómo sale. Y fue el primer videoclip de, de Chamucos, además, lógicamente es videoclip para ellos uh -huh. y, y muy guay, muy guay, muy bien. Eh, si te parece, antes eh, de meternos, a hablar de los conciertos, de los directos, uh -huh. eh, vamos a escuchar otro de los temas de este segundo trabajo. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase ahora? Pues igual chamucos, sí, ¿no? Sí, Tanto que sí, hemos sí. hablado de ellos. <ríe> Ya está el mariachi Con todos ustedes Olviden sus penas Y a disfrutar Escuchen las notas Que en este momento Con gran templanza Vamos a entonar Da, que con su permiso, acorde tras acorde queremos comenzar. Sonrisa tras sonrisa, aplauso tras aplauso, no habrá mayor recompensa que nos puedan regalar. Que vibran con sus canciones Levanten ese tequila Y comiencen a gozar Porque un chamuco siempre vive ilusionado Con la canción que el mundo va a cantar trompetas van rompiendo corazones con sus sonrisas y su porte sin igual destrobaje estaba sembrando despiertares acompañando nuestro gran zona. y vean al calvo que siempre está a su lado majan sus cuerdas sin dudar encontrarán acordeonista por herencia de familia Un gran artista que a todas cautivará Y al fin y al cabo que sería de nosotros Si el sonidero nos dejara de guiar Con alegría, picardía y sentimiento Yo soy el Belza y quiero verles disfrutar Intentaré que canten, bailen y disfruten Porque la vida no ha hecho más que comenzar Brindemos todos sin pensarlo por lo bueno Que lo malo sin querer nos llegará Somos chamucos oigan bien todos ustedes En su recuerdo nuestra música estará Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Fer y Xavi de la formación La Chamucos en el programa musical Música de Berrizar y Ratia. Vamos a meternos a hablar, si os parece, un poquito de los directos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Estáis incluyendo todos los temas de este segundo disco? ¿Temas del disco anterior? ¿Temas clásicos? Pues mira, lo que estamos haciendo ahora, como has comentado antes, el 13 de mayo hicimos la presentación en saca de este segundo CD y este próximo 3 de junio hacemos en Aibar. Entonces, sí que en, estos, en estas dos actuaciones, en estos dos bolos, hacemos únicamente los 15 temas de, del disco pero además eh, hemos hecho una, una obra de teatro en la que pues bueno con tres actores que son anabel arraiza juan en sa y ainhoa orzanco eh, vamos intercalando en esta obra de teatro los 15 temas si ¿sí? entonces estos dos bolos como que son bastante bastante especiales para nosotros y el resto de actuaciones ya lo que hacemos es intercalar un poco eh, los temas de este segundo disco con los del primero que todavía hay alguno que Yo me acuerdo en México, por ejemplo sí, eh, Todos los niños, es. allá donde vayas, te lo piden Y tienes sí, sí. que cantarlas sí o sí Entonces, pues ahí, esos temas eh, Hacemos también, y luego incluso Temas que hemos sacado después de este segundo disco Y que ya vamos preparando a ver Cómo funcionan en los directos y, y demás eh, Habéis estado actuando En la SACA con entradas agotadas, este sábado 3 de junio estáis en el auditorio De Aibar, contarnos un poquito los conciertos Que habéis realizado, un poco por encima Los lugares que habéis ido, y la aceptación que habéis tenido Bueno, eh Sobre todo en verano, ¿no? El mes de agosto solemos ir a tocar muchos sitios, eh, pues bueno, eh, por nuestra zona también, pues solemos ir mucho a Arantza, eh, este año vamos otra vez. No sé, en, en, en muchos muchos sitios que es que ahora pff, no, no, no me acuerdo, pero... La verdad que, a ver, eh, de las, esta va a ser la tercera temporada que vamos a hacer con Chamucos y estamos muy contentos porque la aceptación es, es muy grande, es muy grande. Y, y este verano por ejemplo es que ahora justo estábamos hablando antes de, de la grabación de que en agosto por ejemplo ya casi casi vamos a cerrar fechas porque ya ya no tenemos huecos y, y está bien porque por lo que he comentado sabía antes también aparte de navarra estamos estamos introduciéndonos un poco lo que es gipuzco a y todo esto también que igual ha costado un poquito pero la gente la gente está muy receptiva mm. con el tema si sí. eh, nos podéis dar fechas de corto a largo sí. plazo que tenéis Sí, <risa> me toca que acordar, ¿eh? también te digo, pero bueno. Eh, ahora el 3 de junio hacemos en Aibar, eh, el 16 de junio estamos en Arantxa, luego en, en julio y agosto sí que hacemos 2 de julio en Don Esteve, 9 en Pasajes, Pasaya, eh, 16 estamos en Irún, el 22 en Goizueta, eh, 25 en Echevarría, bueno, ya agosto empieza a tope. Hacemos luego Escoz, Vera, Azteluz, Arauz, Ziga, Zumbilla, Arantxa, bueno. Y un largo etcétera. ¿Tiempo para las familias tenéis o...? Pues, no vamos a entrar en ese tema Están muy contentas y... Sí, muy bien. Un beso para todas. ¿Sí? Sí, ¿Os acordáis del primer concierto que disteis, como los chamucos? Sí, 7 de febrero en Aranza. ¿Qué recuerdos trae ese concierto? Va, mira, era el cumpleaños de John Cole, además. ¿Te sí, le regalamos acuerdo? Eh, nuestro guitarrista le regalamos un, un cuadro, además, y... Pues mira, al recuerdo muchísimo frío, íbamos todos con térmica, o sea, qué frío que sobrado, que es sí. impresionante. Pero fue fue bonito, era la incertidumbre de funcionará, a la gente le gustará, no le gustará o cómo nos veremos nosotros incluso, ¿no? En bueno, y, y fue fue maravilloso, la verdad que fue muy, muy chulo. Y sí, además que no seguía el formato que tenemos ahora de grupo, que ahora todos los conciertos que hacemos los hacemos sobre un escenario Y ese primer concierto lo hicimos de bar en bar. Llevábamos nuestro equipo, que eran un par de bafles, en un carro. En empezamos. un carro sí. que construyó Beñaz. Eso es. eh, Curra en Francia, en una fábrica en Francia, eh, y construyó un carro que Eso. pesaba dos toneladas, más o menos. Una, una burrada. Y se dio cuenta que no cabía en el coche hasta que des hasta después de hacerlo girando y sí, su hermano sí. con la furgoneta a recogerla hasta Francia. Bueno, un fo sí, tocamos en, divas, en los bares en todos los bares de ararananza de, de bar en bar y, y sí, fue una experiencia curiosa que, que bueno, vale, sí, pero bonita sí, sí. Eh, de los 15 temas que se incluyen personalmente con cuál os quedaríais? cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto o que tiene algo especial para vosotros hay varios hay varios por ejemplo hay Jalisco que es una canción de toda la vida y que y que todo el mundo conoce para mí por ejemplo tiene muchísima fuerza Pero, por ejemplo, Te Metiste, que es el tema que ha grabado Stichup con nosotros, bah, lo escuchas y se te ponen los pelos de punta. En el primer momento en el que lo escuchas, pues pues está muy guay. Luego, el, el primer tema, homenaje a la canción mexicana, también es una canción que introduce un par de temas, también un par de trocitos de temas muy conocidos. Y a me gusta especialmente mucho también. Y luego Chamucos, pues porque es Chamucos, porque uh -huh. es especial. Eh, como veis el panorama del mariachi? Aquí como bastantes grupos, como pueden ser Puro Relajo, Mariachi Zacatecas... Pues mira, justo estás nombrando a gente que además tenemos muchísimo cariño Yo siendo Daibar, los puros Relajo, que no me los toquen, también te lo digo ¿eh? Pero mira, el otro día hablando con Jorge además de Puro Relajo Le decía, pero es que lo bonito de todo esto es que además estamos trabajando todos Y no nos falta ninguno Y la verdad que es que es un formato que a la gente le está gustando mucho Y aparte que son diferentes rollos también ¿eh? Porque Puro Relajo con nosotros o con Zacatecas Pues bueno, igual son tres Eh, aunque nos definamos y nos autodenominemos como mariachis pero sí que son tres formatos bastante diferentes entonces eh, la verdad que la gente lo está lo está cogiendo muy bien y, y hay sitio para todos y es que está, está guay eso, está muy bien ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Pues ahora mismo hasta el día de la presentación de Ibar, que es el día 3 eh, sí que ha salido en la zona de, de Lesaca sí. y toda la zona Verá norte ahí. sí que ha salido Sí Eh Don Steve me parece que estamos no sé, igual también, sabes decir tu mejor saber en Sumbilla sabe. también que, eh en Ituren y bueno en diversos pueblos de la zona también y luego bueno luego en los conciertos que, que también pues se, se nos pueden acercar tranquilamente que tenemos los dos, los dos discos que tenemos a la venta uh -huh, y uh -huh. de esa manera sí. Y a partir del día 3 estará también en la zona de, es. de Ibar, San Wesa, pues Casera, todos estos sitios estará por ahí también. Eh, y los demás componentes de la banda son aparte de Savifer Sí, como te comentaba al principio, estamos eh, Mikel Iriarte, trompeta primero, Xavier Riola, eh, trompeta segundo, Beñat Michelena, el acordeonista, que es de Arantza, Egoiz eh, Teyechea, de Lesaca al Bajo, John Cualdo la guitarra de Arenza Y eh, Carlos Semper, eh, técnico de sonido Y cuéntanos un poquito que nos vamos a encontrar Este sábado 3 de junio en el auditorio Porque de entrada hay que pagar, ¿no? Cinco... Son 5 eurillos, eh, más que todo para eh, Bueno, aparte de que en el auditorio De Ibar, pues tenemos que pagar el, Lo que es la entrada, y lógicamente pues eh, Para el mantenimiento de, de, de las instalaciones Y aparte, pues para cubrir un poquito Gastos, no te creas que, que es para nada más Eh, pero lo que nos vamos a, eh, bueno y perdón estas entradas estarán hasta el sábado al mediodía venta anticipada en el bar frontón de las, de las piscinas de Ibar y si sobra alguna si sobra alguna estarán en, en venta en, en lo que es la entrada del, del auditorio es la, eh, la actuación es a las 7 de la tarde y lo que vamos a encontrar pues la verdad que es, que es algo especial no es un formato que ya hicimos el año pasado en Lesaca y que este 13 de mayo también hicimos en arrindo en le saca y Y como te comentaba, es una obra de teatro que, que hemos escrito nosotros también uh -huh. y en la que vamos introduciendo los 15 temas del, del CD. Eh, es algo chulo, es algo novedoso, que la gente igual no está muy acostumbrada a ver, pero que visto la reacción del año pasado en Lesaca y este mismo año, el 13 de mayo, como sí. has dicho, con entradas eh, agotadas una semana antes de, de la representación allí... Eh, la verdad que ha gustado mucho y estamos, además, ilusionados. A mí me hacía especial ilusión hacer en Aibar porque el año pasado no hicimos la presentación y, y seguro que sale bien. Seguro. ¿Pero van a ser en fechas señaladas lo que es el teatro? No, no. Eh, de momento nos vamos a limitar a hacer el 13 de mayo y el 3 de junio. Es como presentación de, del disco y, y en sí, principio, y hasta es. el año pasado sí que nos propusieron de Irún sí, y de algún sitio más es. El, el moverlo, pero es muy, complicado, es muy complicado porque es montaje, tenemos... Eh, aparte de que contar con, con los actores, contar con técnicos de sonido y de luces es bastante complicado. Pues si te parece, si os parecía, acabamos con otro de los temas que nos queráis recomendar de este segundo disco. Eliges, o elijo. Elijo, <risa> elijo tú que... eh, pues por ejemplo, lo que te comentaba antes, un tema que conoce todo el mundo, hay Jalisco y, y que entra y que entra además con mucha fuerza y muy bonito. Pues Fer, Sabi, eh, Sabi Fer, eh, gracias por haber venido. Gracias a ti. No, Suerte gracias a ti. que está el gato bien y nos vemos en el tercero. Vale, esperemos. <risa> Aquí estaremos. Bueno, saludos a Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia que es de Guadalajara.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 Os suenan esos guitarrones bien charmentequila con los valentones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 A cantar en Zapala vista la formación de Aibar Los Chamucos vamos a poner punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música no antes recordarte que hemos escuchado a Governors, que recuerda en octubre tendrá nuevo trabajo discográfico a Emon, a Kelly Kapowski, Atracción, a Tracción y a Espíritu de contradicción y hemos eh, charlado con la formación de Aibar Los Chamucos que por cierto lo dicho este sábado 3 de junio estarán en casa en Aibar, más concretamente en el auditorio presentando este segundo larga duración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 Zerreti dezu irria zure Espainetan Agertu zure jarma fiña polita tariña bezarkatzean Magutu zure horpegi ederra lotzati jamarra moxo ematean Ez que entzendida zu batera biogio lan Rosa ziantzia, la rosa La rosa colorea Zuzeran tiá Su seran argia zer urdinean La rosa colorea La rosa colorea en tiá Su seran ere besterdia hauxeda egia keude arritian Zerrak diraga kantu du nakantu ditut Daiditut prezuera mateko Neureak izateko nik bihotzean Zakonki maitez aitut neska Aldatzerik ez da inolaz ere Ezkaintzen bizuran musua Bezarka daztuak zuretzat diren La rosa colorea en La rosa colorea en tiá Su sera mereza bicia zer sera urdinean La rosa colorea en La rosa colorea en tiá Su sera merebesterdia auseta egia ke ure Ziantzia, la rosa kolorezti antzia La rosa kolorezti antzia Zuzeran ere tzapizia Zuzeran argia zer urdinean La rosa kolorezti antzia La rosa kolorezti antzia Zuzeran ere beste erdia Aus eta hegiak geure hartia